Te llamaba porque estoy pensando seriamente si valía la pena que hiciera periodismo. Siempre digo que sí. Mañana cumplimos 12 años del sí. programa. Y te preguntaba fuera de aire por qué la farándula se metió en el periodismo. Al punto tal que hace un rato Cheche Dalgo decía estamos hablando de si Messi fue al supermercado y qué compró, qué no compró. ¿Cómo se lleva con los pibes? Y no estamos hablando de, de, del deporte en sí, que en este caso sería el periodismo deportivo. Pasa en el periodismo deportivo, pero también está pasando el periodismo político. No digo tanto en el policial, pero también esa, esa mirada este, de, de farándula en, en, en, todos, en casi todos los, los géneros periodísticos. ¿Vos, ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué análisis eh, eh, haces al respecto? Si es que vale la pena hacerlo. Ya, yeah, me parece que con determinados periodistas o determinados personajes de, de, de la farándula que en su momento se dedicaban eh, solo a eso, a hablar de espectáculos y demás, en algún momento vieron que les quedaba chico ese espacio y decidieron abocarse a, a hablar un poco de todo, de periodismo en general. Hoy todo puede ser noticia porque vivimos mostrando el, el, el vivo, la realidad, el directo, lo que tiene que ser ya, y, y quizás por eso, eh, como vos mencionabas recién el caso de, de Messi, fue al supermercado, y eso ya nos parece noticia, hasta que aparezca algo eh, tan intrascendente como eso, pero que... Eh, tengamos que mostrar, porque hay que mostrar algo. Algo tiene que ser nuevo, algo tiene que ser una noticia, algo le tenemos que ver al público. Eh, quizás, eh, insisto, con, con, con respecto al, al periodismo de espectáculos o, o, el, o los periodistas que en algún momento se dedican solamente a eso, y bueno, por ahí se aburren, se cansan, eh, o ven el negocio en otro lado y se van para ese lugar. Eh, entiendo que puede ocurrir eso. Hace No tantos años también ocurría y ocurre también en el, en el mundo del, del periodismo deportivo. Mm. ¿Cuántos periodistas, cuántos relatores de, de, de, de fútbol, cuántos comentaristas eh, pasaron de, de hablar de los goles del fin de semana a conducir un noticiero a las 12 de la noche o a algún canal de noticias a presentar eh, información general? Eh, es algo que, que viene ocurriendo, me parece, hace, hace un tiempo ya. Manu, ¿cómo o, o, o qué mirada tenés? Bueno, eh, digo esto porque Manuel eh, no solamente que, que, que coquetea muy bien con, con los medios audiovisuales sino también esta mirada a veces uno se siente como un semi-analfabeto informático ¿no? Eh, las comunicaciones ya no solamente bien. están pasando por los medios tradicionales, televisión, radiográfica bien. sino por las redes sociales Sí, Sí, sí, sí, sí totalmente eh, sí, sí, me, me pasa incluso a veces eh, también no entender todos los avances y todo lo nuevo que hay y casualmente estaba recién eh, diciendo algo en Twitter que, que alguien ha sido una especie de, de, de crítica a, a todos estos programas que ahora... Eh, hay de, de muchachones y muchachonas eh, de, entre los 28 o los 25 y sí, los 35 años eh, que hablan sentados alrededor de, de una mesa y este, dialogando de los temas eh, cotidianos y, y, y, y solamente de... Uy, se me pasó el arroz o problemas un, un poco... Banales. Un poco banales, ¿no? Eh, y, y, y que hay muchísimo de eso. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a aguantar eh, también ese tipo de, este, de programas o hasta, hasta dónde hay lugar para eso? Eh, ¿Hay un, un cambio importante? Obviamente, en la manera de comunicar y de hacer radio o televisión o ahora... Streaming, ¿verdad? que no es una cosa ni la otra eh, creo que es un momento para, para ir conociendo cosas nuevas, ayornarse algunas y otras por ahí quedarán ahí en el, quedarán, este, dando vueltas y no, este, no funcionarán pero, pero sí que es un momento de, de, de, de cambios y de nuevas formas de, de ver eh, y hacer periodismo también La, la, la, la última pregunta que te voy a hacer, hace algunos años, incluso antes de la pandemia, eh, te hice una, una pregunta que me gustaría volverte a reformular, que es muy sencilla, que tiene que ver con el humor. Así como este, yo particularmente no tanto, pero vos sí sos eh, hijo de cha-cha-cha, eh, eh, hijo de todo por dos pesos. Por dos pesos, claro, sí. Eh, digo, cuando digo hijo, que se entienda que, que, que lo mamaste. Sí, y, y sí, que por supuesto. Ese humor vino a romper con, con todas las reglas. En, en aquel momento yo te decía que, que Capusoto, en una entrevista, decía: Vos es que todos, todos hacen humor, incluso la derecha tiene su propio humor. De hecho, Franco sí. Rinaldi dijo que está haciendo un stand-up y que probablemente. Eh, a nosotros no causa gracia, pero seguramente hay algunos neofascistas que se divertía con lo que estaba diciendo Franco Rinaldi, aunque dudo que haya sido eso este, un, un, un stand-up. ¿Qué pasa con el humor en estos tiempos postmodernos, donde eh, casi se puede encontrar muchas cosas en, este, en, en las redes sociales, en en estos streaming, el humor está estancado, no aparecen o, o hay en una vanguardia cierta manera de hacer un humor que, que todavía no está siendo visibilizado. Y mirá, será da el caso, por ejemplo, del fenómeno de sin codificar, que cada, mm. cada cierto tiempo eh, se, se vuelve viral o, o vuelven a publicar algo en Instagram, en Twitter, justamente, no hablamos de, de las nuevas formas de comunicación en en redes sociales, eh, algún fragmento de, los, de, de, de algún chiste, de un programa, de Shayo, de Pitu, de Níñez mm. Granados, de quien sea, y todo el mundo está y se ríe y demás, pero lugar en la televisión parece que no hay, y, y porque, porque quizás es un humor que hoy en, en, en la tele sería complicado de, de ver, a mí me encantaría que esté, porque mm. me encanta, me reía y demás. También hay que entender que a partir de Twitter, Instagram, y que eh, cualquiera puede este, decir si algo lo ofendió o no, eh, es que hace más complicado también que algo pueda estar al aire porque enseguida eh, lo, lo estamos mandando, ha pasado muchas veces en donde por ahí, por algún programa, o por algún chiste. Eh, se sale a, a, a criticar, se sale este, o, o a cancelar, como, como mm. también este, decimos ahora, algún tipo de humor. Y esto creo que hace también difícil, a ver, a mí el humor y me, gusta, me gusta el humor negro y me gusta cualquier tipo de humor porque creo que es eso, es un chiste, pero es eh, total, totalmente valedero también que alguien se sienta ofendido y, y por eso hace complicado este, que quizá... Estos programas puedan estar eh, al aire mm, mm. Me, pa me parece un poco de eso me, me, A mí me da la sensación que una de las herederas De, de esa vieja guardia De ese De su humor este, Vanguardista Sigue siendo Verónica Ginás A la que adoro es que, Y que bueno, cada tanto saca algún videíto, Alguna cosita De la cual también es cuestionada Pero bueno, como ella está más allá del bien y del mal Un poco como que todo le resbala una verdadera picardía, che. Ahora, bueno, ahora retomamos este el el contacto con este con, con Manucho, con Manuel Balvín.